Bien, de nuevo acá, Atriz Deportes, continuamos con lo que es el análisis previo de la jornada 16, la penúltima de este torneo clausura, eh, que comenzará este sábado, en este caso en la ciudad de Caracas, en el estadio Brígido Iriarte, donde a las 4 de la tarde el Real Sport estará recibiendo la visita del cuadro del Zamora Fútbol Club, es partido que abrirá la jornada, un partido Interesante considerando los parejos que se han mostrado ambos equipos en cuanto a los puntos en este torneo y en la temporada general. En este caso tenemos a un Zamora que llega a este partido con un total de 39 puntos en lo que es la tabla acumulada que estará buscando, en este caso, sumar para asegurar ese puesto entre los ocho el grupo de ocho que estará ingresando a la guía presuramericana, americana, mientras que el Real Expo con 37 puntos se encuentra fuera de este lote a solo un punto de yaracuyanos y por lo tanto para el cuadro local se muestra un partido aún más importante considerando que su objetivo es ingresar a este lote. Sabemos lo difícil que jugar en Caracas en esa cancha eh, dura para todos los equipos, sobre todo para el visitante y eh, en este caso el, el, el visitante siempre busca hacer un partido de por lo menos de traerse un punto como los últimos que han realizado al Zamora le vendría bien un resultado por lo menos de un punto pero realmente tiene que salir a ganar a como de lugar considerando que es el último partido en su casa en la cancha del rígido y de arte a ver si se dan un, una combinación de resultados allí no con una derrota un traspié de Monagas ...y de yaracuyanos, en este caso le permitiría a, al cuadro capitalino... ...pues ingresar a este grupo de liguilla presuramericana ...la jornada va a continuar, Víctor, el domingo... Eh, ...con lo que podemos llamar el partido de la jornada y del torneo en general... ...en Puerto Ordaz Mineros estará recibiendo al Club Deportivo Lara... ...los dos únicos equipos que están luchando por el título de clausura... Eh, ...son los dos mejores equipos de toda la temporada... Eh, ...están encabezando lo que es las tablas... ...ambas tablas... Eh, ...Mineros a todos los tres puntos de ARA... ...buscando a ver... ...igualarlo en puntos para definirlo en la última fecha... ...mientras que Lara ARA con una victoria... ...puede liquidar torneo y llevarse la estrella. Sí, recordemos que Minero está invicto... ...en el torneo de clausura 2012... ...y en casa es un rival muy duro... no ...que no ha seguido puntos... ...bueno está invicto no pero el cuadro de Eduardo Zaragoza también busca la victoria para así ganar ¿no? eh sin ir sin ir a disputar una final eh, y también hablando no de la polémica entre semana que eh, Eduardo Zaragoza de sus declaraciones que según dijo y que los eh, el arbitraje favorecía al club dirigido por Carlos Maldonado eh, y toda esta polémica no va a quedar atrás cuando los dos rivales se enfrenten en la cancha que va a decidir quién gana quién gana el torneo porque si gana Minero en la última fecha se vende de ganar aquí en el Julia se coronó campeón pero el club el club era saliendo Airoso, ¿no? De ese compromiso yo creo que ya es campeón, eh, campeón absoluto de este fútbol venezolano, Michael. Correcto, eso es lo que estará buscando la gente de Zaragoza. Sabemos lo polémico que siempre es el técnico del Lara en cuanto a lo que es el arbitraje y no en todo lo que ha sucedido. Pero Ellos solo están buscando la victoria para de una vez titularse en ese partido ante el rival directo que es Minero. Quiero recordar que Minero tendrá la baja de Julio Gutiérrez que salió lesionado que es atrás del choque en el partido ante el Deportivo Petar en la última fecha se estará buscando el, el compañero de Darwin Machís en lo que es la zona de ataque el otro partido interesante en la jornada en Caracas se, se habla que este es el clásico del fútbol nacional entre lo que es el, el cuadro del Caracas -Fútbol y el Deportivo Táchira lo que sucede es que es, podemos decir que es un clásico en estos momentos devaluado sin mucha trascendencia considerando que ninguno de los dos está peleando título. Eh, y la, la crisis que ha afectado al Táchira en las últimas jornadas pues quizás ha mermado un poco también la, la, la, lo emotivo quizás de este partido, mientras que el Caracas solo está luchando por ingresar a lo que es el tercer cupo por la Copa Libertadores y evitar lo que es eh, tratar de ingresar por Copa Suramericana ya que sabemos que el Caracas es un equipo que está acostumbrado a jugar Libertadores quizás por eso este clásico, como lo hemos denominado clásico moderno, quizás no es sea tan atractivo... ...como otros años... ...pero... ...a pesar de que... ...no están en su mejor momento... ...esta escuadra... ...yo creo que... ...cada uno... ...buscará... ...o... ...buscará lo que... ...lo que... ...en su actualidad... ...es importante... ...el club de Táchira... ...ingresar... ...a lo... Eh, al, octavo, ...al octogonal... ...final... ...para... ...ver si pueden salvar... ...esta pésima temporada... ...para el olvido... e ingresar... ...a una instancia internacional... ...mientras que el Club Rojo... ...se centrará... En, eh, ...en este partido... ...en ganarlo para así ver si... ...si pueden ingresar... ...a la Copa Libertadores... ...en el, en el segundo puesto... ...sin tratar de... ...de ir a una... ...repesca, ¿no? Fase o, o una fase previa... ...aunque, o entonces... ...yo creo que este duelo tendrá su pica... Así no esté, no esté pasando o atravesando un buen momento, Michael. Sí, por el hecho de que clásico es clásico, ¿no? También recuerda que los clásicos siempre lo hacen también las hinchadas. En este caso sabemos la rivalidad que hay entre, en este caso, caraquistas, caraquistas caraquista y aurinegros, ¿no? Eh... Y no, no es buen momento tampoco para el Caracas. Tiene tiempo que no consigue los puntos. Caracas que empató también ante el al y un partido reprogramado esta semana. La hinchada del Caracas pues, no, no está muy contenta con el equipo y con el técnico Ferino Bencomo. Así lo han hecho saber con las pancartas. En San Felipe también, Yaracuyano a las 4 de la tarde está recibiendo al Atlético El Vigía este caso hay que decir que Yaracuyano el objetivo como muchos de los equipos que están en mitad de tabla es mantenerse allí en ese lote de 8 para lo que es la fase suramericana tiene 38 puntos el cuadro de Salud Maldonado está ubicado en el, justamente en la última plaza que da acceso a esta fase, a esta liguilla muy cerca está Reales polillaneros, por lo tanto en condiciones local debe, está en la obligación de sacar la victoria y de seguir dependiendo de sí mismo el cuadro de San Felipe mientras que el vigía, llámate Automáticamente con su victoria ante la Suáte y en la última jornada aseguró la permanencia en primera división, ya no está peligrando lo que es lo que es la zona de descenso, pero ve muy complicada su acceso a lo que es esta fase por sudamericana ya que se encuentra a cinco puntos y cuyano a solo dos fechas. Entonces un milagro prácticamente es lo que puede permitir al cuadro platanero ingresar a lo que es ese lote de ocho equipos eh, el partido será como ya dijimos en la ciudad de San Felipe también a las 4 de la tarde recordemos que el Vigia también en la última fecha recibirá el Caracas entonces eso también dificultará un poco más eh, la realidad del cuadro merideño y en otro partido también el Carabobo que aún está en esa lucha eterna por lo que es salvar la categoría, en Valencia estará recibiendo al Deportivo Petare. Carabobo, que aún sigue sin depender de sí mismo, deberá sacar los tres puntos y ligar un resbalón de Estudiantes de Mérida que jugará en casa ante Monagas. Bueno, el club Granate debe ganar, si es que quiere mantenerse en la primera división del fútbol, del fútbol venezolano y... Y como lo decía, no que Estudiantes de Mérida no sume puntos porque así estará matemáticamente descendido. Mientras que el club de deportivo Petare se encuentra, en, se encuentra ubicado en la segunda posición o en la tercera posición, digamos, dentro del octogonal, querrá ganar y y también, a a en esta... y también ligar otro resultado que le permita volver a esta segunda plaza no aunque aunque lo dirigido por Manuel Placencia ha sido un cuadro muy irregular en el torneo yo creo que tiene las pistas necesarias para como para luchar y quizás meterse en este en este En este lote, ¿no? Aunque en este lote, digamos, por, oh, oh, por superar al sur de Fútbol Club, pero el club petrolero está firme, ¿no? Y bien inspirado, Michael. Sí, no, tendrá que ligar esa combinación de resultados, ¿no? El cuadro del Petare, pero como tú dijiste, es un torneo muy regular para ellos, solo 15 puntos en el clausura después de haber sacado 35 en el Apertura. Quizás allí se ha complicado la cosa para la gente de Manuel Plasencia, un partido que será en la ciudad de Valencia. Recordemos que si Carabobo cae derrotado eh, y a estudiantes solo con un empate le bastará para asegurar la permanencia y Carabobo acompañará a Tucanes de Amazonas a la segunda división. Y hablando de Tucanes, el cuadro que ya está en segunda división...